Eh, a ver, g r a r c l a ¿qué es esto de mitos y realidades de la ley de salud mental? Bueno, es en realidad todo lo que se genera a, a partir de, de, una, de una ley que tiene un, un enfoque de, de, de derechos y que establece una、eh, modalidad este, acorde a esos derechos para la atención en, en salud. En este caso, en la salud mental, pero la salud mental integrada. A lo que es el concepto más amplio de, de salud, no fragmentado.、Uh -huh. eh, entonces, muchas veces hay situaciones, hay este, conceptos que no están internalizados en la, en la comunidad tampoco,、eh, hay estereotipos, estigmas, que hacen que se confunda、eh, y entonces colocan en, en la ley. Lo que debe d de, de estar e en, en un sistema, n o en un sistema que responda al marco, a ese marco legal. Claro.、Eh, bueno, hace un, un, unas semanas atrás, cuando ocurrió el episodio con el cantante Chano, Eh, sí. Los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional,、eh, decían que con la nueva ley no se podía internar a una persona. Eh, eh, ¿De esos mitos <risa> se habla también? Eh,、claro. eh, el objetivo es ese, derribar estos mitos. Claro, la, el objetivo es ese. La ley no, no tiene. Primero, que no es cierto,、claro. y eso es、eh, muy importante remarcarlo, no es cierto, justamente. Este, algunos otros colectivos a nivel internacional de derechos humanos justamente señalan,、eh, y no tan favorablemente como, como s i lo es para nosotros, la reglamentación de lo que se denomina la internación forzada o la internación involuntaria.、Mm. Eh, Argentina tomó justamente esa, esa situación. Y reguló, reglamentó lo que es la internación involuntaria. Claro que sí, s í es una medida terapéutica y si, y si la persona lo, lo requiere y si hay un criterio de un equipo de atención. Este, eh, la, la persona tiene el derecho a, a internarse. Es un derecho a la salud, es un derecho como en cualquier otra situación de salud.、Ah. Eso no tiene que ver con la, la larga estadía ni, ni, ni con considerar los hospitales、eh, dentro de un alojamiento. Eh, sin tiempo ni nada de, de eso, sino simplemente como, una, como cualquier otra situación de salud. Claro.、Eh, Graciela, y, y en el mismo sentido y con el mismo caso,、eh, se mencionó mucho de que la policía no tiene protocolos para actuar en casos así.、Eh, ¿Esto es así? Eh, eh... No, no, no. Los protocolos existen.、Mm. Eh, hay una, una resolución de la ministra Garré del 2013. Eh, que hoy se está trabajando justamente en esto, pero lo, que, lo más importante es, es el, el la transversalidad: que tienen que tener dos, dos instrumentos legales importantísimos、eh, que, bajados a la práctica, hacen a la capacitación del personal este, de las fuerzas de seguridad en su conjunto, no únicamente policial. La policía tiene que ocupar el rol、eh, social que tiene, que es el de, pre, de prevención, de, de, de, de cuidado. Pero este no es un aspecto、eh, policíaco, o sea, la variable no puede ser la vida, no puede、mm. ser que、eh, un policía tenga que encontrarse en una situación de tiro, por ejemplo.、Mm. Lo que, eh, eh, para eso hay este, instrumentos internacionales, hay capacitaciones, acá Chile acaba de. De hacer justamente un, un gran, una gran capacitación en relación a, la, a las personas con discapacidad.、Eh, y en, en, en aquella resolución este,、eh, se indica、eh, un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en salud mental, así como también lo hay para violencia de género.、Eh, digamos, es, es cómo,、eh, cómo se interviene, porque tampoco es. Que no tenga que intervenir jamás,、claro. eh, sino el, el cómo, la forma,、uh -huh. eh, y siempre ¿no? eh, apoyando a lo que、eh, es una situación de, de emergencia donde hay un equipo sanitario que es el que tiene que definir esa emergencia y esa, esa crisis. Claro. Eh, Graciela, eh, tenemos ley acá en, en el país de salud mental.、Eh, las provincias,、sí. algunas no han adherido.、Eh, ¿Significa algo?、Eh, ¿Cambia、no, eh, en algo? Son muy poquitas i t las、mm. que no han adherido. ¿eh? Ah. Este, eh, ya, ya, digamos que esto no modifica, porque el, el contenido de una ley de orden público es eso:、mm. establece un, un piso mínimo. e h Y ese piso mínimo se puede superar, pero no se puede estar por debajo.、Ah. Eh, eh, cuando decimos que es operativo, entonces, e s t e o r d e n p ú b l i c o lo mismo que pasa con la ley 26.061 de niños, niñas y adolescentes. Si hubiera alguna provincia hoy que no tuviera este, la, su, su, su ley eh, provincial, eh, eh, de todas maneras es aplicable.、Eh, La normativa de, de, de esa ley de orden público. Ahí está el orden público. Pero de todas maneras, son poquísimas i t las, eh, las eh, provincias que al, al día de hoy no, no tienen la adhesión. De hecho,、eh, ya tenemos casi toda la, la, la parte norte,、eh, la Mesopotamia,、eh, el sur. Bueno, justamente la Pampa está ahí, ¿no? Con、sí. un proyecto. Eh, con un proyecto que esperamos que ahora prontamente, creo que se está、eh, reactivando nuevamente y que cuenten con、eh, no solamente con la ley, sino con la figura del órgano de revisión que es tan importante para esta articulación, esta incidencia intersectorial. Justamente en lo que estamos hablando. ¿no? Claro. Eh, vos, como secretaria ejecutiva del órgano a nivel nacional de revisión,、sí. eh, explícanos qué función tendría o tiene, en realidad, ¿tiene? qué función tiene. Acá... Eh, nosotros, eh, bueno, el órgano de revisión、eh, es, un, es un organismo que justamente está integrado por dos etapas. Una primera, una etapa que lo conforman los. los、eh, el, Los sectores, los distintos sectores, o sea, tiene tres representantes del Estado y tres representantes de la sociedad civil. En otras provincias eso tiene mayor pluralidad todavía, pero lo importante es que esté en orden de paridad el Estado y la sociedad civil. Ahí se fijan lineamientos.、Mm. Y la Secretaría Ejecutiva lo que hace es ejecutar, justamente, cumplir, gestionar. Tiene la representación legal y, en el caso del Nacional, la presidencia de ese, de ese organismo que está en cabeza la Defensora General de la Nación, que ha delegado a mi persona para llevar adelante esa t tarea.、Sí. Lo que hace es este, supervisar la, la implementación de la ley, incidir、eh, sobre. Eh, eh, eh, procesos que tienen que ver con la capacidad jurídica, que tienen que ver con, con, con la accesibilidad a los derechos, y eso es, es vastísimo, porque eso tiene que ver desde la vivienda, trabajo, la seguridad social,、eh, la, la, todo el régimen de, de externación o política de desinstitucionalización.、Eh, para eso eh, eh, es un articulador natural. Entre los distintos sectores, porque la, la super, cuando uno dice de control de derechos, el control siempre suena mal, ¿no? es una、uh -huh. palabra fuerte,、sí. pero en realidad esa supervisión es, este,、eh, es viendo las ausencias, viendo los faltantes, pero trabajando con los sectores para que, eh, eh, traccionando para que cambie lo que tiene que cambiar. O sea, en una estructura vieja no podemos hablar de、eh, nuevos paradigmas. Eh, es necesario que se modifiquen. Bueno, el órgano de revisión tiene que ir marcando、eh, tanto en el caso concreto como en, en lo que es la política de la provincia.、Sí. Es decir, ¿hacia dónde, hacia dónde quiere ir la Pampa.、Eh, hacia dónde va, cómo engrandece la, la, la provincia de la Pampa. Este, lo, lo que implica la, la salud, la salud no es únicamente la, una atención clínica, sino que está muy ligado a todas las demás libertades.、Mm. Y, y eso tiene que ver con el derecho a la alimentación, con, con el derecho a la medicación, con el, no, no, con el derecho a la educación. Este, y, y desde ahí, entonces, el trabajo que puede hacer. Un órgano de revisión este, de manera articulada, respetando los roles de la, de la gestión, sobre todo cuando el asiento de ese organismo、eh, tiene que estar en un lugar extrapoder,、eh, justamente para poder moverse con independencia.、Claro. Nosotros a nivel nacional lo hemos demostrado cuando se, se intentó、eh, modificar el,、eh, este, el decreto reglamentario o, o, o, o la función. O, digamos, el tener asiento en un lugar autónomo y autárquico nos permitió este, la más absoluta independencia de, en, el, en el trabajo que estamos llamados a hacer. e s t a m o s hablando con Graciela Iglesias, ella es secretaria ejecutiva del órgano de Revisión Nacional de Salud Mental. Mañana, miércoles、eh, 25 de agosto a las 19, va a, ver,、eh, va a exponer en realidad sobre ley de salud mental, mitos y realidades、eh, a través de la plataforma Zoom.、Eh, después, cuando finalice la entrevista, voy a dar、eh, de qué forma se pueden inscribir. Pero hablando de mitos,、eh, y, y es la última que te hago, Graciela,、eh, sí. Durante, bueno, no sé si está vigente todavía, pero sí,、eh, creo que sí.、Eh, el mito de que el paciente, Eh, con eh, algún problema de salud mental debe ser aislado de la sociedad. ¿Eso sigue vigente ese mito? ¿Sigue estando?、Eh, lamentablemente, hay、eh, justamente la falta de una,、eh, de, de una efectiva campaña de concientización y de comunicación, este, porque una ley es ley. Efectiva cuando tiene representación social,、sí. eh, eh, hace que esos mitos todavía、eh, existan.、Sí. Y siempre、eh, se trabaja sobre el miedo, sobre el estereotipo, sobre la situación más radicalizada, sobre ese extremo donde, donde el camino anterior falló, donde las personas han quedado solas.、Eh, esto no es de cualquier manera. Es una red de cuidados continuos y esa red tiene que ser visible. Las personas tienen que contar con accesibilidad, con acompañamiento, con atención. Este, y, y hoy, como, como ha avanzado la ciencia,、eh, bueno, la pandemia lo ha demostrado y de la misma manera sucede para salud mental: este, no, la, las personas se compensan y restituyen y pueden vivir en comunidad con atención. Con atención,、eh, garantizando esa atención, con distintos sistemas de, de apoyo, eh, eh, trabajar para, para el afuero, o sea, para la comunidad, n o y,、no、y no para que estén alojados como la, fi, la vieja figura en que tenían que estar encerrados、mm. eh, en un lugar, en un panóptico, y ahí entonces todo el mundo estaba tranquilo.、Claro. Solo las personas transcurrían y transcurrían la vida sin.、Eh, nosotros hemos. De decir, siempre decimos lo mismo: 60 años, 70 años de, en un hospital. ¿Quién va a, a requerir eh, eh, permanecer 70 años en un hospital? Este, uno puede tener una dolencia y poder convivir con ella sin que eso represente ninguna sensación de, de ninguna naturaleza en la comunidad.、No、es. eh, eh, por eso digo:、eh, el modelo de vida independiente es un modelo que. Que cuenta con muchísimos、eh, apoyos, una política pública de apoyo s y un cambio, un cambio social、eh, muy importante, donde desde la sociedad de fomento para el que la tiene hasta la, la, la salita, las, las, los dispositivos intermedios, lo que hay que generar para que esto sea. Eh, sea, posible, eh, sea posible y entonces、eh, la, la ley cobra más, mayor vigor. Pero de ninguna manera responsabilizar a la ley.、Claro. La ley no tiene que ver con lo que no se hace.、Eh, Graciela, y hablando de este mito de que,、eh, del encierro,、eh, trae el otro mito de que un paciente o un usuario de la ley de salud mental、eh, es irrecuperable. Sí, claro, si lo e n s e ñ a o La propia ley lo dice, ¿no? La propia ley, uno se pega cada sorpresa porque hay que trabajar con, con la gente. Entonces, este, cuando, cuando te, los, los, los y las profesionales nos, nos acercamos a las personas y, y vemos lo que las personas pueden, la verdad es que pueden con accesibilidad, pueden con cuidado, pueden con atención, pueden con. Un programa, pueden con dignidad en realidad, como cualquier otra,、sí. eh, ¿no? Por eso, desde la seguridad social hasta tener un trabajo. Ahora estaba, estamos este,、eh, trabajando y capacitando también y reclamando por los ajustes razonables para que las personas puedan eh, trabajar. Eh, y para eso,、eh, este, no, no, no tienen que perder, por ejemplo, el, el, el beneficio de pensión. O sea,. Eh, esos mitos caen solos con lo que la propia persona eh, puede. Eh, pero para eso hay que, hay que dar oportunidad.、Eh, si ahora si uno tiene una persona que no, no accede al, a la atención, que no tiene acompañamiento, que no tiene un, un, un lugar que la familia queda sola, abandonada, sin tener a quién recurrir. Y lógicamente que entonces el estereotipo va, funciona,、mm. pero cuando se trata de, de, de este camino acompañado para la vida,、eh, ahí es cuando、eh, nos damos cuenta que, la, que no, no es cierto que, sea, que no hay nadie que, que sea irre irrecuperable en el sentido en el sello que se les ha puesto a las personas con enfermedad mental.、Mm. Yo creo que el estigma y el miedo y la imposibilidad de comunicación ha hecho. De los suyos, pero no, no hay que estar en Trieste para, para generar un, un mundo、eh, diverso y donde podamos、eh, caber todos y todas. Graciela,、eh, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, al contrario, a disposición siempre. Bien, que tengas buen día.